Desde el Sindicato de Obra Sanitaria vemos con preocupación lo que eh, ha pasado en DAXA con un caso positivo. Eh, vemos cierta relajación en cuanto eh, a protocolos a llevarse a cabo. Y, y bueno, un poco la nota tiene que ver con, con todo eso, no marcar un poco eh, el cuidado de, de la gente la flexibilización en, en, en, en las tareas y, y nos preocupa porque hay gente que son factores de riesgo y ha vuelto a, a su tarea normal y habitual eh, y también por la sencilla razón que vuelven a trabajar para no perder las horas extras este es un reclamo que, que ya viene de larga data y lo hemos manifestado en otras oportunidades eh, El trabajador se encuentra con esa zanahoria enfrente donde eh, no le queda otra que, que asistir al trabajo. Ya te digo que si no se toma licencia para no perder las horas extras, es todo un perjuicio al no estar encuadrado dentro de un convenio colectivo eh, que hace a lo que es la actividad. Eh, bueno, esto trae todo esto es inconveniente y otra vez, una vez más deja al desnudo toda esta, esta situación que hoy se está, se está viviendo en, en, el, en el sector. Así que, que, bueno, un poco tiene que ver con eso la nota que se le mandó al director de, de DAXA para tomar carta en el asunto y, y, y bueno, llevar protocolo adelante donde, eh, donde hace una contención en la gente. Eh, y, y armar grupos de trabajo para, eh, eh, para que no puedan eh, eh, infectarse, ¿no? tratar de en lo posible de, no, de que no se, se infecte porque no termina quedando sin, sin servicio. Este, hubo gente que estuvo eh, en Río Tuel trabajando y muchas veces no, no tenemos lo, lo, lo, los cuidados ni ni la seguridad en cuanto a indumentaria y demás, este, así que bueno, un poco tiene que ver con, con todo esto, eh, la preocupación de, del sindicato en, eh, en este sector en particular.